No, no tenemos ninguna respuesta. Todavía estamos esperando, estamos a la espera de, de, de una audiencia con el señor gobernador este, para que hable con los vecinos. Este, hasta acá hicimos todo lo que pudimos de manera pacífica y así va a seguir porque lo que se está pidiendo es genuino. El gobierno tiene que... Tiene que venir, tiene que hablar con la gente, verla, asistirla uh -huh. eh, y no, no, no está haciendo nada. Uh -huh. Lo que, lo que pedimos que, que se acerquen asistentes sociales que hagan un relevamiento y que lo vean ellos, que tienen una base de datos de todas las personas que realmente no tienen vivienda, están viviendo asfixiados. Esto se desbordó y. Este, estamos esperando que, que se acerque alguien todos dicen bueno mira vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar pero las palabras se las lleva el viento y las carpas también porque están pasándola bastante bravo en el día de hoy vamos a, a levantar las carpas este, porque ya no podemos lo venimos a convencer acá a los vecinos que que se quedaron acá a decirle que, que que levanten que que estamos todos apoyándolos pero que no que no no no no sufran más así de esta manera porque eh, el gobierno tiene que él está ahí calentito están todos bien están esperando el día de las elecciones pero ellos ...están con sus criaturas acá... ...y nosotros tampoco nos vamos a permitir... ...que ellos sufran de esta manera, claro... ...exactamente. Uh -huh. este... El pedido concreto es... ...la posibilidad de que el Estado intervenga... ...expropie las tierras... ...y luego ustedes puedan adquirirlas... ...a, a, un, a, una, a un costo accesible... ...o por lo menos en cuotas. Técnicamente no sé cuál sería... ...la solución. Cómo, claro, cómo intervendría el gobierno... ...lo que estamos pidiendo... es que nos faciliten los medios para que le puedan pagar a la familia Silva los terrenos porque ya vuelvo a repetir la gente no quiere que le regalen nada uh -huh. saben que no le regalan nada eh, lo que ellos quieren que le faciliten los medios para poderle pagar a la familia Silva porque están toda la gente están todos anotados saben todos quiénes son tienen que intervenir nada más tienen que intervenir nada más Están brillando por su ausencia. Uh -huh. eh, el pedido es tanto al, a la Casa de Gobierno como también a la Municipalidad. ¿En Municipalidad han tenido alguna respuesta? Este, eso, en realidad, es, eh, son movimientos que nos... No, no, no, bueno, porque es por la burocracia, uh -huh. porque... No, eh, yo no tengo nada que ver, tenemos que hablar con él, tenemos que, claro, es, se, se expande toda una red burocrática. Donde nadie tiene que ver. Donde, sí, no sé, es el, como es, el gran bonete, ¿no? Pues entonces, ¿quién lo tiene? Así que ahora pedimos para que los vecinos puedan tener una una audiencia con, con el gobernador. Vamos a esperar hasta el día del mediodía. Uh -huh. este a ver si les le responde algo este, porque en realidad él, él es la cabeza a ver quién qué dispone qué le a quién quién es el que el, el, el que tiene el responsable el que tiene que intervenir le, ya le digo que tenemos 15 días queremos ser la manera de manera prolija no queremos ir a ver a, lo, a los dueños nosotros queremos que Queremos que nos junten ellos a hablar con los dueños, porque tampoco no quiero que de esto surja un algo como que los fuimos a amenazar a los dueños. Algunos dueños nos conocen, que pudimos hablar, son muchos, y no los pudimos juntar a todos. Queremos hacer las cosas prolijas, y estamos pidiendo que intervenga el Estado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.